El año pasado tuvimos eh, ganamos todos los partidos que jugamos con obras y, y, y bueno y hoy vinimos primer tiempo muy malo otra vez igual que contra Ferro y bueno segundo tiempo cambiamos la mentalidad tratamos de, de ajustar un poco las defensas eh, y sinceramente eh, después el juego tuvimos para cerrarlo en el tiempo regular tiro errado eh, sinceramente estaba para cualquiera de los dos y Bueno, Justin metió un golazo que, que bueno nos dio la posibilidad de tener la ventaja en últimas a las últimas seis décimas. ¿no? Lo que pasa es que ya es un poco difícil remontar ¿no? después de recibir tantos puntos en el primer tiempo defensivamente como, como estuvieron y después este en el tercer cuarto aparecieron otro equipo. Sí, sí, sí, Galle, pero viste cómo es... Eh... A veces tiene que hacer un lavado de cerebro también, ¿no? Sí, eso pasó en el entretiempo, ¿no? Eh, sí, tiene que decir algunas no, cosas. Por el la, la, la lavador, eh, eh, lavarropa. lavarropa, sí, eh, automático, ¿no? Porque ya, a veces el manual también sirve, ¿viste? Pero, pero bueno, eh, tenemos que entender de que nosotros, cuáles son nuestras limitaciones, eh, y a partir de ahí, eh, eh, saber de que tenemos que ser un equipo sacrificado en defensa, eh, con mucho esfuerzo y concentración para no cometer errores, Y, y aplicado en ataque para saber en qué momento, cuándo y dónde tenemos que darle la, a quién darle la pelota y qué tipo de ofensiva jugar. Pero ya te digo, te lo dije el otro día en el programa, nosotros estamos, recién llevamos un mes trabajando conmigo, y, y estamos con el equipo incompleto también, no tenemos un, un pivot, eh, más allá de Fernando, que, que, que bueno, está haciendo lo que puede y, y lo está haciendo bien, y... Bueno, estamos, en plena construcción. Esto de ganar y perder es una es una consecuencia nada más del, del momento en que estamos y no tenemos que ver no solamente el ombligo, nosotros tenemos que mirar un poquito más allá y, y pensar de que tenemos que seguir trabajando para, para seguir creciendo, ¿no? que es lo que necesitamos. Ahora incorporar a la Devon Scott, que está en Río O ya sea, el sábado vamos a hacer la primera práctica juntos Y esperar estos últimos dos juegos para, para seguir creciendo como equipo, ¿no? principalmente. Gracias, Marcelo. Gracias a vos.